Señores, el tema de hoy es el alma. Alma fue siempre un término vago, un término indeterminado, que expresa siempre un principio desconocido. La palabra alma corresponde a la palabra ánima de los latinos, Voltaire, Decía que era la palabra que usaban todas las naciones para expresar lo que desconocían. Pero eso es demasiado. Voltaire siempre exagera <risa> y es lo que más nos gusta de Voltaire. Ánima <risa> quiere decir aliento también, soplo. En otros idiomas, la noción de alma ha tenido que ver con el soplo y a veces es directamente lo mismo. Eh, los egipcios hablan de los siete soplos. Uh -huh. También suele pensarse... Que el último suspiro es el correspondiente al egreso del alma claro. del cuerpo del, del finao ¿no? y entonces eh, sería literalmente un soplo ese último soplo es nada menos que el alma ayer usted algún oyente preguntó, habló sobre Gogol y usted recordó al inspector eh, y justamente Gogol, Gogol tenía el, el su libro famoso Almas Muertas Almas Muertas, claro que sí la segunda parte la destruyó Y también Tarasbulba, ¿se acuerda? De Exactamente. buen momento para insistir sobre el Google. Los que estén escuchando este programa harían bien en dejar de hacerlo para pasar a, a leer El Inspector. El caso es que en el sentido propio, en las lenguas que derivan del latín, alma significa lo que anima. Así que un animador sería aquel que da alma. En el Génesis, lo que anima, Aparece también a modo de soplo Fíjese de qué manera Dios sopló a la cara del hombre Y le sopló la vida Y el hombre se convirtió en ser viviente En tal sentido el alma se toma como el origen Como la causa de la vida Pero en general Se toma como un principio interno vital Espiritual Fuente de las aptitudes físicas De la actividad mental, etcétera Estamos hablando de la cultura clásica, no de la idea actual del alma. ¿no? Santo Tomás de Aquino admitió tres almas por falta de una y distingue cada una de ellas en tres partes del cuerpo. Había un soplo que estaba distribuido por todas partes o en el pecho, otro en las entrañas y otro en el cerebro. Parece que cuando los hombres se excitaban por las pasiones del amor o del miedo, sentían ciertos movimientos en las entrañas, Por ese motivo, el hígado y el corazón fueron marcados como asiento de las pasiones. Bien. Al meditar, en cambio, se sentía una presión en el marote, entonces se supuso que el alma intelectual estaba en el cerebro. Y el tercer soplo, el que estaba en el pecho o en todas partes, era el alma vegetativa, que permitía la vida. San Agustín también pensaba que el alma se dividía en tres partes, Y señalaba que cada parte del alma se relacionaba con la Santa Trinidad. Él creía que la voluntad, la razón, el tiempo, estaban en el alma. Repito, la voluntad, la razón y el tiempo estaban en el alma. Decía que el tiempo no era objetivo. Es un antecedente de lo que hoy llamamos el tiempo psicológico, pero con componentes aún más complejos. Me parece que es un antecedente epistemológico kantiano, es decir, las cosas no tienen propiedades, sino que nuestra percepción es un entramado que nos hace recibir esas propiedades, algunas de las cuales podrían no existir. Eh, el supuesto más conocido de Agustín fue la acepción de que Dios aparecía en cada una de las almas de los hombres y que el alma era inmortal, ¿no? cosa que ya había asegurado Platón en la puerta de su casa. Pero esto de que el tiempo estaba en el alma de cada uno es una cosa impresionante de San Agustín, al que una vez le preguntaron qué cosa era el tiempo después de todo, y él dijo, mire, si me lo preguntan, no lo sé, pero cuando no me lo preguntan, entonces lo sé. A Voltaire le, le había gustado ese supuesto de la inmortalidad del alma, y dijo, Más vale bendecir la revelación de la inmortalidad del alma y no la soberbia filosofía de hombres que siembran la duda. Hombres como él, por supuesto. Durante muchos siglos, los teólogos pensaron la supuesta materialidad o inmaterialidad del alma. Y algunos trataron de pesar el alma. A ver, conscripto. Sí, parece ahí. Eh, Péseme el alma. Se hicieron algunos curiosos experimentos para pesar el alma el más común era el siguiente se pesaba un individuo poco antes de morir después se esperaba que muriera o se lo mataba si el hombre se negaba a colaborar con el experimento ¿no? y después se lo volvía a pesar y en general pesaban lo mismo algunos extrajeron de ese hecho la consecuencia siguiente el alma no existe y otros no esta otra consecuencia, el alma no pesa. Los fanáticos. Sí. San Ireneo decía lo siguiente, si se compara con el cuerpo de los mortales, el alma es inmaterial, pero conserva la figura del hombre que lo porta para ser reconocida. Es curioso esto de algo inmaterial, que sin embargo tiene un aspecto. El alma quiere ser reconocida. Entonces, aunque no tiene cuerpo, tiene apariencia. Porque si no, ¿cómo reconoceríamos un alma de otra? Se preguntaba San Irineo y creía que ya estaba todo arreglado. En el mismo sentido tertuliano, habla de la visión de una mujer santa que vio un alma muy brillante del color del aire. Y aquí, uno hay que decir que uno no necesariamente ve las propiedades del objeto, una cosa es que una mujer vea algo brillante en el aire, y otra cosa es que un alma se suspenda en el aire y sea brillante. ¿no? Porque a lo mejor esa brillantez y esa suspensión eh, en el aire están, como decía San Agustín respecto del tiempo, están en el alma del que observa, y no es una propiedad de lo observado. San Hilario se contraponía a esta idea, no sé cuál es, pero él se contraponía, y dijo... No hay nada de lo creado que no sea corporal. Ah, yo estoy con San Hilario. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, dijo ya enfatizando, está hablando de más. Si no hay, no hay. Todo está formado por elementos y las almas tienen siempre una sustancia corporal. Hilario era de los que buscaban las almas despansurrando cadáveres. Claro. Entre los romanos la existencia del alma estaba ligada a lo moral. Ese alma moral, en caso de ser corrompida, actuaba sobre el cuerpo y lo corrompía también. Para los romanos los vicios atacaban el alma. Así, la vejez de Sila fue una larga descomposición. Su carne estaba devorada por dentro por una gangrena y los romanos decían que esto era consecuencia de su vida licenciosa. Los hebreos, después de la fundación de Alejandría, se dividieron en tres grupos los fariseos, los saduceos y los esenios. Nuestro amigo el historiador Flavio Josefo, que era fariseo y era hebreo y además ciudadano romano, eh, refirió por ahí que los fariseos creían en la metempsicosis, es decir, en la transmigración de las almas. Los saduceos creían que el alma perecía con el cuerpo y los esenios que el alma era inmortal. Según estos últimos, las almas en forma aérea, descendían desde lo más alto de los aires para introducirse en los cuerpos por la violenta atracción que los cuerpos ejercen sobre ellas. Cuando el cuerpo moría, las almas de quienes habían sido buenos iban a morar más allá de los sueños, en un país donde no se sentía calor ni frío, ni había viento ni lluvia. Esto decía esta gente que tenía una idea meteorológica de la felicidad. <risa> Las almas de los malos, por el contrario, iban a parar a lugares donde, cito a Voltaire, más que a los eseños, el clima era perverso. <risa> en la India, el alma Atman y Robin estaba considerada eh, como el Atman en realidad. Estaba considerada como el principio que controlaba todas las actividades y definía la actividad de uno y su conciencia. Atman Como la plancha, ¿sí? Sí. Eh, eh, no, sí. otra cosa quiere decir. En las obras filosóficas hindúes, los Upanishads, eh, se identificaba el alma con lo divino y le daban al alma una cualidad eterna. Y el alma humana era atrapada en el ciclo de la reencarnación. Es decir, el alma considerada como inquilina sucesiva de un montón de señores. Exacto. Claro hasta que alcanzaba la purificación y el conocimiento se fundía en una nueva realidad y todas esas cosas. Todo esto, tan poco atrayente, esto es muy poco atrayente, te da ganas de ser malo, ¿no? Eh, para los taoístas, el hombre tenía dos grupos de almas, esto me gusta más, tres almas superiores, un, y siete almas inferiores, po. Po quiere decir... Siete almas inferiores en China. En cambio aquí era utilizado como una especie de muletilla que utilizaba el indio Patoruzú. Claro. Po. Po. O sea que eh, para los taboístas eh, cada tipo tenía diez almas, tres arriba y siete abajo. O sea, tenemos más almas abajo que arriba. Como ocurre en el ómnibus que va si bien existían distintas creencias sobre los destinos de estos grupos de almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban con la muerte. O sea que había como una especie de dispersión de cada uno de nosotros al morir. Nos desparramábamos. Nos transformamos en 10 y salíamos y, corriendo. Exactamente. Digamos. Yo creo que esto encierra una suculenta verdad poética. Se parece mucho a aquel contengo multitudes de, de Wendman. Parece mentira a veces que uno tuviera una sola alma. ¿Y por qué parece mentira? Porque no alcanza para describirnos. Se supone que un alma tiene una naturaleza y no más que una, y ciertamente uno tiene multiplicidad de naturalezas. Y una buena explicación poética sería, hombre, tenemos diez almas. Una es tenaz, la otra es perezosa, la otra leal, una traidora, la otra toca la guitarra y así... Esta explicación tiene que ver también con que para estas doctrinas, las almas al morir, volvían a sus orígenes. O sea que uno no es una persona en particular, eh, sino que había una fuente madre de todas las almas donde volvían después de cada vida. Hay un reparto de almas, ¿no? Que es como el reparto de camisetas en la conscripción. Y te toca una camiseta que no sabes quién la usó el año pasado. Y entonces, ¿dónde está el yo? Se pregunta uno mientras mira la camiseta que le parece que le queda grande, ¿qué es el yo? dice el que acaba de recibir la camiseta. ¿Es la camiseta el yo? Es una sucesión de tipos que usaron esta camiseta. ¿Es un estante del Ministerio de Marina? No sé. Pero es una definición interesante. El yo como una camiseta usada por sucesivas por sucesivos concretos bueno, el caso es que cuando te morías las almas se separaban y para los taoístas era necesario mantenerlas congregadas eh, y entonces esa búsqueda de la inmortalidad que tanto los obsesionaba, era también una forma de no desparramarse uno no va a ser nunca eh, un inmortal desparramado para ser inmortal tenías que mantener las almas juntas ellos, como sabemos creían que la retención del aliento era una de las prácticas destinadas a, un, a unir las almas en un mismo cuerpo y a llegar a la inmortalidad. ¿Y qué era el alma, según dijimos al principio, sino el aliento? O sea que contener el aliento era impedir que el alma se nos escapara. Con esto del aliento dominaban a la muerte, según decían. Eh, si uno conseguía retener la respiración durante 1500 latidos del corazón, pues vencía la muerte. Lo difícil era evitar la visita de la muerte antes de ese famoso sí. latido 1500. También utilizaban la, la retención de los fluidos sexuales, porque eso eh, aumentaba la energía, alargaba la vida y favorecía la disposición de las novias. El, el famoso sexo tántrico, ¿no? Exactamente. Veamos lo que pensaban los griegos. Ahí está nuestro amigo Aristóteles, que decía que el alma en el hombre era la usía. Era la eh, lo que daba forma al, al cuerpo y era la causa inmanente de todas las entidades físicas. Qué lindo que el alma dé la forma al cuerpo. ¿eh? En este programa sostenemos algo parecido desde el punto de vista poético en lo que respecta a la morfología de las caras de las personas, que sin duda está marcada por el alma. Sí. Es decir, un estúpido por lo general tiene cara de estúpido <risa> y soy yo una demostración ostensible de esa explicación que acabo de dar. Aristóteles pensaba que la supresión del alma a través de la muerte quitaba la cohesión de las partes que componían un cuerpo. Eh, este Y cuando perdías el alma, el cuerpo se descomponía. Y eso lo tomaba Aristóteles como una razón de la descomposición del cuerpo, la ausencia del alma. ¿Por qué se descomponen los cuerpos? Porque se te escapa el alma, sí, decía se piensa, Aristóteles. Sí. Seguía lo más fresco. Para Epicuro, el alma estaba compuesta por átomos materiales distintos a los del cuerpo existía entre el alma y el cuerpo decía Epicuro una relación mutua de dependencia y la muerte implicaba la destrucción tanto del cuerpo como del alma y los átomos se dispersaban por el universo es una teoría demasiado razonable como para ser interesante en el Ferón Platón habla del alma y allí aparece Sócrates antes de mandarse la cicuta y está tranquilo, casi contento, porque Sócrates creía en la inmortalidad del alma, y ya se sabe que los que creen en la inmortalidad del alma están contentos cuando se aprestan a envenenarlos. <risa> El caso es que Sócrates tenía la certeza de poder disfrutar a la brevedad un mundo meramente de ideas, aquel mundo platónico, eh, él creía que iba a disfrutar de ellas, eh, Pero en ese mundo platónico, si bien se piensa, la vida también puede ser un poco difícil. ¿no? En un mundo de ideas puras, se ha dicho, no hay verde, que es una, una mezcla de ideas. En el mundo de las ideas puras hay azul, hay amarillo, uh, claro. pero no hay verde. Bueno. En el Ferón, Platón da idea del alma a través de un mito, es decir, un ente tripartito, y el alma aparece conformada por dos caballos llevados por el conductor... La origa es la parte racional que los conduce, luego hay un caballo, el negro, que es desobediente en constante Y el blanco no es del todo obediente, pero está entre lo racional y los apetitos del desenfreno. Un último detalle, entre los griegos la mariposa era el emblema del alma. Los artistas en la antigüedad representaban a Platón con alas de mariposa en el marote, ¿eh? en honor al primer filósofo que trató la inmortalidad del alma. Pero en pintura, eh, siempre, cada vez que hay una mariposa, generalmente es el alma. Sí. usted le, le digo para cuando vaya eh, a un museo, exposición? hay una mariposa y le dice a la mina que va con usted, sí, sí. esa debe ser el alma. Y <risa> queda fenómeno. Y esto es lo que tenemos que decir hoy acerca del alma. Luego, eh, bueno, la excepción más actual, el alma es una comodidad, una palabra a veces vacía de significado, qué sé es yo. Una manera de designar muchas veces de modo erróneo, el pensamiento, las virtudes abstractas de una persona, pero lo que se dice creer en el alma, vamos quedando poco. Vamos quedando poco. Bueno, sería lindo que realmente hubiese algo más que lo que dicen de mí las, las ecografías, ¿no? Uno se ve por dentro tan desagradable como por fuera, o acaso más, pero... Está bien tener el sueño de tener dentro ese soplito divino eh, y ese sueño también convida a soñar, a pensar o a desear que, que ese soplito nos sobreviva, diría alguien, sin embargo hay algo que se queda. ¿no? Bueno, ¿A quién podemos dedicar esta modesta charla que ha sido hecha siguiendo a Voltaire? Bueno, a quienes tienen ostensiblemente ese soplito, y que a veces dejan que lo que lo adivinemos. Yo, yo por eso amo tanto a los artistas, no porque sí. a ellos como a nadie se les nota el, el, el soplo divino, y si alguien tiene un soplo divino, por ahí uno también, aunque sea un soplo más más pequeño, menos vistoso, menos profundo, más ahogado. Bueno. Y también podríamos dedicar esto a todos los que pensaron en el alma y, y sus alrededores ¿no? a Volter, a Platón, a Aristóteles a, a Santo Tomás a los taoístas, a Lao Tse, que estaba ahí que eso, ¿no? bueno. y también a los que creen que hay un alma colectiva no está mal pensar Walt Whitman no solo eh, un alma múltiple sí. un alma colectiva en el sentido que por ahí los pueblos tienen un alma claro, eh, o la humanidad tiene un alma pero bueno. hemos ¿Encontró aquí alguna referencia musical, Alejandro? No, hemos ido a la discoteca <risa> Y no había y no, ¿no, no había ¿Oh? Estaba pero... haciendo un tatuaje el, <risa> el discotecario Hasta que finalmente recordó Cuando yo ya me iba sí. eh, El tipo recordó eh, Que habíamos dicho que el emblema del alma era la mariposa Y entonces rápidamente me trajo el estupendo estilo La Mariposa. Es un estilo viejísimo y hermosísimo que escucharemos hoy en la versión clásica de Carlos Gardel, aunque no sabemos si es la clásica, porque Gardel tiene unas cuantas versiones, versiones de La Mariposa. Esta calculó que debe ser de las mejores, pero nunca es la mejor, porque basta que yo desee una versión para que pongan otra. Es difícil con Gardel porque cada día canta mejor. Sí, y es difícil con el discotecario porque, porque cada se lo hace día a propósito. peor. Escucharemos entonces a Carlos Gardel en este estilo que habla del alma y se nota. Adelante. La mariposa liviana Mil alcanza mañana La estrellita tiene furgón El fume tiene la flor Misterio, la fuente pura punto de Sacridores Todos Tienen ilusiones Yo solo Tengo Puedes Besar Antes Sus flecos, La aurora de mil encantos presos Dulce obra tiene los la mujer que La guitarra cuando llora al tiene su pergreso que el supremo de esta arma tiene la palabra Yo con la placa tristeza Escuchamos en La Venganza será terrible La Mariposa, interpretada por Carlos Gardel.